Jacinto de Compostela El Jacinto es una roca de Compostela, es una variedad del cuarzo fanero cristalino. Su color naranja rojizo es debido a la presencia de hierro, también se le llama cuarzo rojo o cuarzo hematoide. Se trata de un óxido de silicio coloreado por la abundante presencia de inclusiones de óxidos de hierro, o sea, hematites, oleo y limonita parda. Esta se utiliza especialmente para la joyería. También aporta relajación y está indicado para calmar la ansiedad, el estrés, el insomnio y la hiperactividad. El Jacinto se encuentra en Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Rusia, China e Irlanda.